...y en twitter.com barra euskalmusica.fm Además tenemos página en Instagram... ...para que puedas ver, para que puedas visualizar... ...las fotos con los grupos o solistas que pasan por aquí... ...por buscar música a presentar sus trabajos discográficos... ...y como no, también tenemos un teléfono de contacto, un whatsapp... ...que es el 628-514-628... Nos puedes whatsappear, nos puedes mandar mensajes a ese teléfono, al WhatsApp de Euskal Música. Si eres un grupo o eres un solista y tienes eh, pues algún disco y quieres promocionarlo, en Euskal Música ya sabes que puedes mandarnos el WhatsApp al 628-514-628. Y también si quieres dedicar una canción a la persona o a la gente que más te guste, ¿O también quieres escuchar un tema antiguo que te gustaría volver a escucharlo dentro de lo que es la música local, la música que se realiza en Euskal Herria? Ya sabes que nos puedes mandar un WhatsApp al 628-514628. Edición de jueves 14 de mayo en directo, sábado 16, domingo 17 de mayo en difusión en repetición. Nueva edición...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 Y vamos a comenzar esta nueva edición de Euskal Música y lo vamos a hacer con una petición telefónica, nos la mandaba la semana pasada Aichi uno de los clásicos de Esian dentro de su primer trabajo discográfico del 2007 Maite Dugu, el tema Euskal Herriac autodeterminación. Nos lo, pues, eh, pedía a través del WhatsApp de Euskal Música, el 628514628 El tema, lo dicho de Sian, Euskal Erriak Autodeterminación de Aichiber para toda la cuadrilla de Berriozar.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 Ahí estaba sonando un clásico decían en el primer trabajo discográfico de esta banda de la Sacana del Norte de Nafarroa, año 2007, el Alon Maite Dugu, el tema e Euskal Herriak Autodeterminación, una petición telefónica de Aichiver para toda la cuadrilla de Berriozar, 628-5146. 28 y después de escuchar esta petición telefónica seguimos y nos vamos con Anita Parker, banda de Arrasate, que comenzó su andadura musical en 2017. Lo que tengo en mis manos es su segundo disco de Escora hacia el baile, hacia mucho más baile. El grupo en su primer trabajo nos cautivó con el gusanillo del Electro Suite Y nos pidió baile. Se aceptó la propuesta, pero ahora han vuelto con más baile en este nuevo trabajo de estudio. Segundo disco, Anita Parker, que lo sigue titulando de forma homónima y con la misma portada, pero con otros colores. Un guiño al arte del Andy Warhol. Anita Parker factura un disco más electrónico que el anterior, aunque se repitan varios cortes de formato electro swing. Por ejemplo, el primer single, Eddie of Dance. Por lo tanto, se puede decidir que no es una banda virada solo en el electroshwing, sino que se precipita por los ritmos de la familia de la electrónica. Segundo álbum para Anita Parker, de este segundo trabajo te extraemos los temas Oyukatu y Gesur Teron. Podie do perdera, Gang gateador, pero normala, Gang lleva español petoa, DJ and manera, de esta cascara, kiss en me, el dog outside, ta, hijo de caba, la caída matera, es cua nau tau nau tau nau tau nau tau nau tau nau tau nau tau nau tau Euskia, esta patera con mansaxedo de Bernua, capitalismoa, violencia ta, nin soen arrokeria, boterearen txo txo, io, smartphone in the skin, a fiscar zio, por hedukai, Ella está por la rama bicicleta tan mía pata caido bajera es cual dura si llevo en mare hay taquia De aquí llueven las hostias y las penas, que vienen desde lejos colecciones de las vivencias ajenas. No vivo maldiciendo ni me piro, soy movida, es una guerra. Que si hablo me lo invento, si grito soy violenta, si cayóve denuncia, confía en la policía, tía. Nos queda soltarme chayel aquelarre, que el día que nos salimos esto prende. Soñar con mi dedo en un gatillo de nueve me mueve, querer seguir viviendo si se puede. Creo que estamos hasta el coño de todo por cojones de vivir en el miedo a que esta noche es antojo y tú si quieres ven ven veamos qué nos sien que me hago una de cuero con girones de tu piel como Malú pero al revés La música bailable de esta formación de Arrasate, Anita Parker, banda formada en 2017 Que ahora regresa con su segundo trabajo discográfico Y ahí estaban sonando dos de los temas, Oyukatu y Gesurtero Y de la música bailable de Anita Parker nos vamos con Dientes de Luna Banda que se formó en Guernica en 2008 y pertenecen a la asociación Iparraguir Rock En 2012 aparece el primer trabajo, un EP titulado Esto sí que no me lo esperaba, al que siguen otros dos discos, Más vale tarde en 2015 y Utopista en 2018. Ahora regresan con nuevo trabajo, atmósfera que es un disco denso en su rock con una base intensa y frondosa, lo cual nos puede llevar a pensar que el sonido Hark, el rock callejero de los 90 y del 2000, el rock alternativo americano y el indie prevalezcan muchísimo entre otras opciones musicales eh, nuevo trabajo discográfico para dientes de luna el álbum titulado atmósfera del te extraemos los temas majara y terapia and free. Estaban sonando dos de los temas incluidos En el nuevo trabajo discográfico Para Dientes de Luna El último trabajo de estudio, el álbum Titulado atmósfera ahí estaban los temas Majara y Terapia Una banda compuesta por Aymar a la voz y guitarras Amayur a las voces Unai Bilbao a las guitarras, Gorka Echeverría A las guitarras, Joseba Mugarte Guía a la batería y Lander Guía al bajo Y después de escuchar a Dientes de Luna Nos vamos con la propuesta que nos trae Aram Una banda que tiene nueva formación Yonki Rui Paraguirre es el único que se mantiene Es el centro neurálgico de la creación ahora ha confeccionado un nuevo equipo Para seguir pregando por los mismos vericuetos musicales Yonki Rui, Bolín Lascano y Mikel Arrieta ahora vuelve a mostrarnos en su segundo disco de Rotak Su doble pero homogénea personalidad musical Rock intenso, hardcore, metal, punk, stoner y heavy Estas son las principales bazas de este nuevo trabajo de estudio para esta banda, para Ara el álbum Errotak, lo que vamos a escuchar los temas Oker y Sertarako It's Again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 Sigues en la sintonía de Berriozario y Ratia, sigues en el programa de Euskal Música, edición de este jueves eh, 14 de mayo en directo, sábado 16, domingo 17 de mayo en redifusión, en repetición. ¿Y qué te, eh, qué te parece si ahora nos vamos a bailar un poquito? Nos vamos con el segundo trabajo, también grabado por arich Arregui, el segundo trabajo de la formación Uncha, el álbum titulado Simela, una banda... Que no, bueno, ya nos hizo bailar con su primer trabajo discográfico Y ahora con este segundo trabajo de estudio Nos hace bailar más 100% música uncha De este álbum símela eh, Te extraemos los temas Imagina y All Art bat Bad Si te con la arrastre a la luco Zolerki, intzeriak ere serki Egun sentiz, egun sentiz Hemen biar gaur da beti Triste dago lurrosoa Talurkota itxasoa Triste dago lurrosoa Zirrikituz, zirrikituz, mapadute erdi bituz Zirrikituz, zirrikituz, mapadute erdi Baina daizez iruditu, gureak ere mugak ditu Triste dago lurrosoa, talun jota itxasoa Triste dago lurrosoa, talun jota itxasoa Olatu bat biolatu, zemar bihotz mutilatu. Olatu bat biolatu, zemar bihotz mutilatu. Senatari diputatu, lola gau den begiratu. Ta eskuak ondoratu, ez gaitezen ondoratu. Ta eskuak ondoratu, ez gaitezen ondoratu. Ta Eskuak ondoratu Ez gaita ondoratu eskuak ondoratu Ez gaita ondoratu ondora Triste dago lurrosoa Talupo eta itxasoa Triste dago lurrosoa lukta itazoa triste dago lurosoa Talur jota itazoan triste dago lurosoa Kalur jota itazoa! Ahí está la propuesta de uncha con este segundo trabajo discográfico símela Ahí estaban los temas Imagina y Hola Tu Bat. Y ahora nos vamos a ir con una banda que vuelve con espíritu de renovación. Hablamos de la formación ya legendaria en esto de la música de Euskaleria Urch con este álbum Sabaldu Ateac. No en vano esta banda abrir puertas... Es el principal reto del grupo, tanto en sus letras como en su música, en una oscura época en la que prima justo lo contrario. Asimismo, ese espíritu renovador se refleja en los integrantes del grupo, puesto que Xavi Camarero tiene compañeros de viaje en esta nueva etapa a Ander Hurtado, a Dani Vicente y a Jorge Sánchez. Es el rock, el estilo musical que predomina en este octavo disco de Urz. El álbum Sabal Duatiac, de él... Te extremos los temas Ulertunuen y Zabaldu Ateak. Tema que da título a este nuevo trabajo discográfico. Pues ahí estamos, son dos de los temas incluidos en el octavo trabajo discográfico para esta formación para Urch, el álbum Sabaldo Atea, que los temas... Y el tema que da título al álbum Sabaldu Atiak. Y con ellos ponemos ya el punto y final a una nueva edición del programa Euskal Música. La edición de este jueves 14 de mayo del 2020 en directo. Sábado 16 de mayo, domingo 17 de mayo del 2020 en redifusión, en repetición. Hemos comenzado el programa hoy con una petición telefónica. La petición que nos eh, hacía Ichiver para toda la cuadrilla de Berriozar el tema... El tema de Escian Euskal Herriak Autodeterminación incluido en el primer trabajo del 2007 Maite Dugu. Lo hacía a través del WhatsApp de Euskal Música 628-514628. También hemos escuchado a Anita Parker con su segundo trabajo de estudio, lo nuevo de Dientes de Luna, los temas Majara y Terapia dentro del álbum atmósfera También hemos escuchado un par de temas del álbum de Ara, Uncha y Trapa. Hemos terminado, como has podido Comprobar, con Urch, con ese álbum zabaldu Atia, que recuerda que Dentro de 7 días volvemos a compartir Contigo todo lo relacionado a la música Local, a la música que se realiza En Euskal Herria, será el jueves 21 de mayo en directo, sábado 23 Domingo 24 de mayo En redifusión, en repetición En el mismo dial, 100.8 De Berriozar y Ratia, hasta entonces Saludos, agur Y te ha pasar Dragon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 Una, una sola, sola. radio. 100.8 FM.